estamos con miguel rifa quien es uno de los referentes de la cámara de estacioneros cómo le va miguel qué tal cómo les va buen día bueno ¿qué nos puede decir de estos aumentos lo sorprendieron eh, tal cual lo mismo que a todos porque la verdad que no no ha habido ningún tipo de información de las petroleras no no eh, fundamentalmente el ipf que es la que ha llevado adelante hemos ido abriendo la puerta no es cierto este pero bueno de alguna forma y en algún momento eh, hemos sabíamos que este, el primer trimestre iban a tratar las petroleras de recuperar precios que habían perdido en algún momento del año pasado este o, o del año anterior eh, y, y digamos y no iban a esperar a, a llegar a digamos a mitad de año que ya iba a estar bastante más este abierto todo el tema político de las elecciones y demás y que esto impactaría muy fuerte entonces creo creo que de alguna forma eh, lo que están haciendo es tratar de ganar un poco de, de, de camino este antes de de que finalice el el primer trimestre o o antes de llegar a mitad de año ¿no? bien o a partir de ahí creo que eh, es un poco nada en algún momento este tema se, se, se, se escuchó, se conversó y demás. Y bueno, eh, creo que pasa eso. Por ahí llama mucho la atención que se mueva, digamos, dos veces, como llegamos en, en, en, en dos días, ¿no? Claro. Este, uno si lo, se pone a, a mirar medio finito, bueno, un aumento cayó en enero y otro aumento cayó en febrero no por claro se hizo el 31 enero y el, y el otro 1% cayó en febrero no claro Entonces, bueno dividimos se hicieron juntos pero a los efectos de las mediciones y demás este, quedó repartido en, en dos meses este pero bueno llevamos eh, seis aumentos de total de, de, del 21 ¿no? seis aume este, seis aumentos Sí, seis, seis toquecitos así, tac, tac, tac, tac, eh, y, y bueno. Eh, ¿Que, acumulan cuánto, eh, ¿Que acumulan cuánto, Miguel? No, 10%, 10%. Uh -huh. eh, usted eh, recién decía, de eh, demás, ¿no? respecto de lo que perdieron las eh, petroleras, eh, el valor del petróleo sigue dolarizado, sigue a valores internacionales, ¿por qué menciona usted que perdieron? ¿Lo dice por la pandemia, por el consumo? Sí. Las la petrolera ha perdido por todo, ¿no? Por supuesto, el consumo las mató. Este, piense que el petróleo se vendió en algún momento del año pasado a menos 21 dólares. Menos 21 dólares, una cosa muy difícil de comprender. Eh, abundaba petróleo en todo el mundo, nadie sabía qué hacer con él. Eh, el mar estaba lleno de, de, de, de buques petroleros llenos de, de petróleo y combustible y demás. Eh, pasó de ser una cosa archidemandada a algo que no quería nadie, porque nada no, no se vendía nada. Nosotros pasamos de vender, qué sé yo, un millón de litros por por mesa a vender 50 o 60 mil litros. Este, y somos nada, en el, en el circuito este no, no alcanzamos a, a hacer un, un, nada, un granito de arena, ¿no es cierto?, eh, Así que imagínense lo que dicen las petroleras que dejaron de venderle a los aviones, grandes clientes de las petroleras que dejaron de venderle a todo el mundo, a todo el mundo. O sea, el producto que vendían no lo querían nadie. Entonces, bueno, ahí ahí empieza la debacle de que en algunas ocasiones, en algunas petroleras, ya venía de antes, ¿no? Claro, ¿y recuperan ahora con eh, imponiendo no, esta...? No, no van a recuperar nada, digamos, nada grandioso, pero están tratando de poner un buen precio durante esta primera parte del año, para después no tocarlo durante la época política de que vamos a tener en, en el segundo semestre de eh, en Argentina. ¿Qué piensa sí. de la política energética que está implementando el gobierno de Alberto Fernández? No, no, no. Eh, no, no, no voy a opinar porque este, no, no no la conozco sinceramente. Este lo que conozco es la lo que recibimos nosotros de las petroleras. Uh -huh. eh, está todo muy muy te digo Eh, es complicado estamos en un momento complicado del país un momento complicado del de, de, de, de tema este, energético y bueno eh, me parece que no no hay, hay hay que hablar con más propiedad para no confundir a la gente ¿no? eh, miguel le pregunto por los estacioneros en general aquí en la provincia de la pampa eh, esta merma en el consumo les afectó hubo estaciones que cerraron hubo que achicar de alguna manera el negocio Gracias a Dios no ha cerrado todavía ninguna ninguna estación. Eh, hemos tenido que poner por supuesto plata del bolsillo este aparte de la plata que nos dio el gobierno algunas estaciones de servicio para pagar los, los salarios, ¿no? Que fue muy importante durante la parte más dura de la pandemia. Hoy ya no lo tenemos. Este, pero hemos tenido que poner cualquier estación de servicio media Uh -huh. eh, en, la, en la provincia perdió un millón de pesos mensuales este media no hablemos de las que tienen mayor dotación de personal ni las que tienen este digamos otras cuestiones pero pero cualquier estación media perdió entre un millón y un millón y medio de pesos mensuales eh, hoy estamos todavía un 30% abajo de las ventas y que por suerte no son malas podemos podemos seguir viviendo no uh -huh. <coughs> y podemos achicar ese millón de pesos que, que estamos todavía perdiendo pero <coughs> es plata que hay que poner el bolsillo o de créditos o de financiación y bueno son los riesgos de la empresa y, y lo estamos corriendo y lo estamos asumiendo no conocemos no a... hemos dejado de pagar los, los salarios de ninguna de uh -huh. las estaciones de servicios de la provincia puede haber sido alguna en algún caso de ya grave cuando la empresa no ha podido, que mermó un poco el salario dentro de, la, de lo permitido y de las leyes, pero este hemos cumplido con nuestros empleados que nos bueno, y hemos, hemos mantenido las nóminas de empleados este, que teníamos para vender, ya como decíamos hoy, ¿no?, eh, un, un ciento menos de lo que estamos vendiendo es lo mejor en los casos y en algunos casos y en algunos meses haber vendido el 10% de lo que vendíamos no miguel en el corto plazo podrían darse más aumentos eh, lo, una cosa yo puedo desear de que no pero pero creo que la realidad va a ser que estos estos micro aumentos como lo denominan este van a ser ganas se trata Miguel Ripa, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermes. Por favor, a usted adiós. Eh. Era la palabra de Miguel Ripa, uno de los referentes de la Cámara de Estacioneros de la provincia de La Pampa. Seguimos haciendo la mañana kermesera que recién comienza.